Un, un, un torneo muy raro para nosotros, muy raro. Arrancamos muy bien. Estuvimos ahí a punto de clasificar a las semifinales en, en, la, en la Copa de, de América, la Liga de las Américas. Y después, cuando volvimos, empezamos a tener、eh, problemas con los americanos. No conseguíamos la, a un americano que nos rindiera. Y bueno, obviamente que llegamos a esta situación por culpa nuestra. Pero hoy el equipo demostró que estaba para más que estar en esta situación. Bueno, me parece que eso es lo que lo deja tranquilo, ¿no? porque cuando hubo que. Quemaba a las papas,、eh, Ferro definía en casa, tenía la ventaja localidad, pero no había jugado bien en el último tiempo del local. Fue contundente contra Salta los tres juegos. Sí, los tres juegos, la verdad que los tres juegos j u g a m o s bárbaro. s Obviamente, a h hubo jugadores que pasaron por un momento, como Balbi, que estaba pasando por un momento impresionante. Y bueno, el resto lo, lo acompañó bien. Y de... Y la verdad que, que estamos muy contentos de llegar a esta situación. Bueno, y esto reconfirma el apoyo al básquet de Ferro, ¿no? Porque、eh, haber descendido era como un retroceso ¿no? a, a la apuesta que se había hecho hace, hace un tiempo largo. Sí, nosotros hicimos una apuesta en el básquet integral de Ferro desde inferiores en adelante. Contratamos a Ronaldo Córdoba, que me parece que es uno de los mejores técnicos que hay para inferiores, para que reestructurara toda la parte de juveniles. Y, y bueno, la verdad que hubiera sido un retroceso. Muy importante. Esto no, nos confirma que, que podemos seguir creciendo, seguramente. Bueno, y para adelante, ¿algún contrato ya firmado? ¿Alguna idea? A ver, hay jugadores que tienen contrato d el año que viene. h s p a n o Gramajo, c o s o l i t o que tienen un año más de contrato. Vamos a ver después lo que decide el técnico para, para renovar los que, los que quedan. ¿El técnico sería la ginestra el año que viene? Si él quiere quedarse, él tiene contrato. Tendremos que sentarnos a conversar. Nosotros queremos que se quede y si se quiere quedar, se, queda, se quedará.